التاريخي باسم الشعب العربي باسم الشعب العربي يا من آمنتم بالمدل لا نساوم على حرياتنا لا اقتاع لا استغلال لا احتفار في حياة الشعوب اديال يوعدها القبر واختستها دون غيرها لانتش هدن نقطة تحول الهاتفة في التاريخ انه يجيح لها ان تشهد المراحل القاصلة في تطول الحياة الخالية تلك المراحل التي يكشبه مرجان الفقوق لما يحدث الانتقال العظيم ساعة السك ان ظلام الليل الى ابو الهار ان هذه الاجيال الموعودة عايش لحظات رائعه إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تقع وحدها ورسمت حركتها في ليل ونهار وعمله واشهره ظلت تدفع الثواني بعد الثواني الى الاستقلال العظيم ساعه بعد ساعه الذي نقر عليه تضيف بطيئ طويل وشاق رجوعيات اناديكم اشد على اياتيكم هنا الطريق <تصفيق> الذي نخبر عليه يطوي في <تصفيق> قطة نتعويهم Zaldeon eta ongi etorri guintifadara Gorkoan yeah, oh yeah, oh yeah. eta Ordu betez Zarituko gara Asteroleget Alabedi eta tastaz irrati Libren guinen bitartez oh yeah, oh yeah. Alestinako Inkomunikazioaren arreziak Birrintzeko elburu duen yeah, yeah. Zirrati proiektu netan Gorko asteontako guintifada irratzailearen mikrofonoetan izango dugu Luciana Kokoni. <messizio> Haukera izango dugu Luzianarekin solasteko Suciana, Luciana zuzenbidean lizentziatua da Argentinako Cordoba Unibertsitatean Eta nazioarteko ikasketak burtu zituen Barcelonako Unibertsitatean Gaurregun ikerlaria da Kataluniako giza eskubideen institutoan Institut de Drets Humans de Katalonia Adituada beraz nazioarteko legedian eta nazioarteko zuzenbidean, eta arekin e, solastuko gara ba, ongi menperatzen duen gai baten inguruan. Apartheid legeen inguruan. Eta nazioarteko zuzenbidearen eta legearen arabera ba, Zuzen ari otegaren e, Irailgo e, erregimenari Apartheid erregimena ditzen diogunea. Zenbait, ikerketatan parte hartu du lucianak, besteak beste, bat gatazkak eta gisa eskubideen inguruan, giza eskubideen eta nazioarteko zuzenbidearen inguruan, nazioarteko zuzenbide humanitarioa eta bakea eta gisa eskubideak, argitaratu duen azkenengo golana, apartheid kontra el poblo palestino. Hena izan zen e, duela azte pare bat e, Bilbon e, antolatutako mintegi batean nazioarteko Zuzenbidearen inguruan eta han aipatutakoaren inguruan arekin egiteko aukera izango dugu gorkoa Ez eh. zelare beste kontu batzuk izango ditugu eta ezer baino lehen, gure ohikoa ohitura denaz ba repaso de diogo palestinatik azken aste hontan etorri zaizkigun Arra, Sergio. Arra, xaldeon. Ze berri da tozkigu, palestinaldeti, kaskena azteantan. Bueno, pues asteko palestinanziz jordanean, beldurra lekin negozio egiten duen empresa batiburus batiburu iztengo dugu orain, Kalibre Iru, dauka Kalibre 3, en eh, aztelaniaz dauka izenda enpresa honek eta hone kontatzen digute. Kalibre 3, negozio del terror en los territorios palestinos ocupados por Israel. No se inmuta al teniente coronel de la Reserva Israelí y dueño de la empresa Calibre 3, Sharon Gat, al decir que los colonos judíos que habitan los territorios ocupados palestinos deben estar armados y entrenados para repeler esta, esta categoría amplia y abarcadora que es el terrorismo. El, el exmayor de las Fuerzas de Defensa de Israel tampoco duda en promocionar su compañía donde los cursos y entrenamientos militares no se parado, No solo son brindados a personal gubernamental, soldados hebreos y agentes privados, sino que permiten a civiles conocer el arte de la guerra para, principalmente, defenderse de los palestinos. Pero como si eso fuera poco, Calibre 3 recibe a turistas de todo el mundo que, luego de desembolsar cientos de euros en la y formados, por pues si en algún momento deciden luchar contra el terrorismo, entre comillas cursos desde un día hasta ocho semanas dictados por 30 instructores todos soldados de alto rango de unidades de élite del ejército en la reserva buscar el adoctrinamiento y la preparación técnica y física de los alumnos para el combate creada en el año 2000 calibe 3 postula en su portal web caliber 3range que el objetivo es diseñar e implementar soluciones de defensa eficaces a nivel mundial instalada no solo en Israel sino en África, Asia y América Central en 2007 la compañía se expandió a través de un centro de entrenamiento donde llegan soldados, agentes privados y civiles a los que les cobra entre 2.000 y 12.000 euros según sus principios Calibre 3 está especializada en desarrollar sistemas de respuesta a de emergencia dentro de una comunidad específica en fin, escalofriante Suecos detenidos en el asalto a la flotilla irán a Israel para presentar denuncia El artista sueco israelí Dror Freyler y el diputado verde Mehmet Kaplan anunciaron hoy que viajarán este domingo a Israel para presentar una denuncia contra este estado por maltrato durante el asalto a la flotilla humanitaria a Gaza Fueron detenidos junto con otros nueve suecos todos pertenecientes a la organización sip to Gaza Suecia, al ser interceptada la flotilla de la libertad por el ejército israelí el pasado 31 de mayo. La denuncia, que ha sido anunciada ayer por sip to Gaza, incluye también los delitos de asalto armado, secuestro y privación de la libertad. La embajada de Israel de israel en Estocolmo tachó hoy en un comunicado el viaje de Feiler y Kaplan de provocación con el único objetivo de buscar la confrontación. Y recordó que a las personas que intentan llegar de forma ilegal al país en alusión a la flotilla se les niega la entrada durante 10 años Feiler declaró a la agencia sueca ATT que si les impiden entrar en Israel sería un gran escándalo, ya que según él no existe ningún fundamento jurídico para hacerlo. Espero que los israelíes se vengan a razones y nos dejen pasar para presentar la denuncia contra las autoridades, dijo Feiler. El ejército israelí mató a nueve de los integrantes de la flotilla, todos ellos de origen turco, en una acción que ha sido criticada por varios países y por un informe de las Naciones Unidas. Bueno, eta... los niños de Gaza trabajan para ayudar a sus familias. El bloqueo impuesto por Israel desde el año 2007 tiene una influencia muy negativa en la economía de los territorios ocupados, teniendo entre sus consecuencias que el número de niños obligados a trabajar se haya extendido en los territorios palestinos, especialmente en Gaza. Por lo general, los niños y niñas venden materiales a los contratistas de construcción o a la población local que quiere arreglar sus casas. Miles de casas fueron dañadas facialmente durante el asalto a Israel sobre la franja en diciembre de 2008. En el extremo sur de la franja de Gaza, especialmente en la ciudad de Rafah, los niños pueden encontrar trabajo... Aunque ahí no haya habido asentamientos, si la ciudad no tenga frontera con Israel, al menos 10 niños de diferentes edades hacen cola, esperando su turno para entrar en los túneles subterráneos, a fin de descargar las mercancías de contrabando desde Egipto o para ofrecer ayudar ayudas a empleados de los túneles. Samil al de 17 años, cuyo padre fue durante la guerra en Gaza, carga con la responsabilidad de cubrir las necesidades de su madre enferma y de sus hermanos menores. ...soñaba con ser médico algún día... ...¿cómo iba a imaginar que tendría que dejar la escuela... ...y mantener a mi familia tan temprano?... ...explica Saer con tristeza. La Ley de Trabajo Palestina... ...prohíbe la mano de obra de niños menores de 15 años... ...y aboga por el mantenimiento de los derechos de los jóvenes... ...sin embargo, la pobreza, el asedio... ...las tradiciones y la división política... ...hacen que esta ley no se cumpla... ...antes, bueno y podríamos decir que fundamentalmente... ...la ocupación israelí es la que hace que no se pueda cumplir esta ley... ...antes de la erupción... De la intifada palestina en el año 2000 había 30.000 niños que trabajaban. Hoy en día la cifra asciende a 50.000, según un sondeo reciente realizado por la Oficina Palestina de Estadística. Diferentes zonas de Gaza han tenido lugar recientemente varios talleres para discutir sobre este fenómeno. Los participantes admitieron por unanimidad que no existe una solución mágica para el problema y pidieron a las autoridades palestinas que cooperen con las organizaciones no gubernamentales en la franja alertando del consecuente analfabetismo y de la debilidad de las generaciones palestinas futuras. territorios palestinos se visten de clown en Ablus, Palestina. Han pasado apenas una semana en los territorios palestinos, pero ya los conocen. Los esperan y los persiguen por las calles de la ciudad a la que llegan. Son ellos, gritan los niños corriendo detrás, esperando que las bolas de malabares, los juegos y la magia vuelvan a correr por los campos de refugiados y los rincones más castigados de una sociedad que arrastra y sigue dando a luz a generaciones sumidas en el trauma psicológico. Los protagonistas de la historia son los niños, los jóvenes y las mujeres palestinas de Ramallah, Ablus, Jenin y Jerusalén este. Los guionistas, cinco profesionales del clown del Estado Español, que durante 15 días ofrecen voluntariamente talleres de clown, circo y risoterapia a modo de calentamiento para el festival de clown palestino que tendrá lugar el año que viene. Nosotros lo que vemos en los talleres es que una sociedad con una represión terrible y mucha falta de cariño, dicen Ale y Javi, dos de los voluntarios, aquí se tienen hijos porque hay una guerra demográfica con Israel, pero luego no se da a los niños la atención necesaria hemos encontrado con chavales que no tienen ni saben lo que es la alegría, añade Javi. llevan durante 15 días eh, realizando talleres, lo que conforma la primera de las cuatro caravanas de clown que a lo largo de todo este año pasarán por los territorios palestinos, un proyecto coordinado por la organización gallega Payasos en Rebeldía que, hay, eh, que ha dejado algo muy serio en los territorios eh, palestinos, lágrimas de risa y sentido del humor. Recordamos, porque tuvimos la oportunidad de charlar con él en Wintifada, Iván Prado, coordinador, organizador de este intento de, de festival FestiClown 2010 en Palestina, que bueno fue expulsado en el, en el propio aeropuerto de Ben Gurion y se, se le impidió la entrada en el país pues por el simple hecho de ir a eso, a hacer el payaso. Bueno, y si bien Israel lleva mucho tiempo anunciando que, que el boicote perdón que el, que el bloqueo de gaza tenía como uno de los principales objetivos eh, impedir la llegada de armas a gaza pues parece que sí que van a permitir que, que entren armas en gaza pero no precisamente para la resistencia palestina sino que autoriza el ingreso a gaza de armas para las tropas de la ONU. autoridades militares israelíes autorizaron días atrás el ingreso de armas automáticas en la franja de Gaza para el personal de seguridad de la ONU que tutela John Ging, funcionario que dirige la sede de Gaza de la UNRWA, la agencia para los refugiados palestinos de, de Naciones Unidas eh, Bueno, la noticia fue dada a conocer hoy en Israel por un portavoz militar y no fue ni confirmada ni desmentida por, por esta agencia de Naciones Unidas Bueno, como, como razón de, de este de las armas Yin eh, bueno, afirma que fue blanco de al menos dos ataques en los últimos años en la Franja de Gaza En uno de los cuales perdió la vida un empleado local de la ONU Estos ataques fueron atribuidos a pequeños grupos radicalizados Inspirados en la red al-Qaeda y, y en un caso terminaron con la detención de los presuntos responsables Por parte de la misma policía de Hamas Israel reconocía haber autorizado el paso de las armas solicitadas por la escolta de Yim meses después de la llegada del pedido oficial de parte de la, de la Agencia de Naciones Unidas. Hasta ahora la tutela de funcionario en el interior de la franja está confiada a custodios armados solo con pistolas. Bueno, pues parece que, que en Gaza, aparte de tener que, que sufrir la, las armas del potencial militar israelí, pues también van a... Baina, tener la bondaz de, de recibir pues, armas para el personal de la ONU. Hauze izan daena albizte idaukionez, bukatutza temango dugu prentza errepaso hau eta jarraian harremanetan eh, jarriko gara Luciana Kokonirekin. Zolastuko gara narekin e, ba, nazioarteko legediaren inguruan eta hain zuzen ba, palestinako kasuaz, eta e, apartheid legediaren inguruan. Luzianarekin harremanetan jartzen garen bitartean, utziko zaituzte kanta bat entzuten, berkoan e, safa harapillat entzungo dugu emakume rapero palestinarronen kantua, ورينغو كانتوا باكا باكا كان يا مكان تقديم الزمان صار يوقفوني ها ما هي الشباب بينام والاهل وعبن ما نخلق حالة مبزونا بسهل وعبن ما نموزل ما السمع فاكر ساهل otro lado del teléfono a Luciana Cocconi, con quien charlamos a continuación. Luciana es licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba en Argentina y máster en Estudios Internacionales por la Universidad de Barcelona y en la actualidad es investigadora del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, especialista en sistemas de protección de los derechos humanos universales y regionales, relación entre derechos humanos y desarrollo, derechos humanos y terrorismo, conflictos internacionales ha participado en diferentes investigaciones sobre conflictos y derechos humanos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Paz y Derechos Humanos, entre ellas la investigación sobre la aplicabilidad del crimen de apartheid al caso israelí, según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Hace un par de semanas pues teníamos la oportunidad de escuchar a Luciana coconi en un seminario celebrado en Bilbao precisamente pues sobre el derecho internacional aplicado al caso de Palestina y bueno, pues eh, queríamos eh, profundizar más en el tema y charlar con ella en Guantifada eh, Luciana Arrachal León, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, pues eh, un, eh, comentábamos tu extenso currículum y precisamente pues, el, eh, la cuestión eh, el que más eh, dominas pues, es precisamente esta, pues, la legislación de apartheid. ...y la legislación internacional la aplicada al caso de Palestina... ...y una cuestión pues que muchas veces hablamos eh, quizás eh, demasiado a la ligera... De, ...de términos como apartheid, pero nos gustaría saber desde tu punto, punto de vista... ...y como conocedora de, todos, de todas estas leyes en las que pues, nosotros particularmente... ...somos bastante ignorantes, si desde el punto de vista de la legislación internacional... ¿Qué es lo que se considera apartheid y si podemos hablar de, de apartheid estrictamente ateniéndonos a la legalidad cuando hablamos de, de Israel y Palestina? Sí, como tú dices, eh, muchas veces eh, hemos escuchado que se habla de apartheid al referirse la gente a la situación que, que está viviendo el pueblo palestino y lo que pensábamos era que era necesario hacer un estudio de la realidad del pueblo palestino pero partiendo del de análisis del derecho internacional de los derechos humanos. Y bueno, a partir del de análisis, por un lado, de todos los informes que periódicamente produce Naciones Unidas, como por ejemplo, eh, informes del Comité de los Derechos del Niño, el Comité de Derechos Humanos, o también informes que producen expertos independientes como son los relatores especiales de Naciones Unidas, más la legislación que aplica Israel, tanto en, dentro de su territorio como en los territorios ocupados, Pensamos que si analizamos todo esto, podríamos llegar a la conclusión de si realmente existe o no este crimen de apartheid. Y bueno, lamentablemente, luego de analizar toda esta información, podemos decir que sí, que lo que está ocurriendo actualmente, tanto en los territorios ocupados como en Israel, es eh, perfectamente asimilable a lo que el derecho internacional entiende por apartheid, que que recordamos que es un, un crimen de lesa humanidad, es decir, un crimen que es tan grave que ofende no solamente a las personas que lo viven en carne propia, sino que ofende a toda la, la comunidad internacional y que eh, además eh, tiene que ser perseguido y puede ser perseguido de acuerdo al principio de jurisdicción universal en cualquier, en cualquier país del mundo. Y bueno, y sí, con, básicamente en dos palabras consiste en, en todo un sistema que consagra a través de de leyes de prácticas y de políticas la superioridad de un grupo humano, de un grupo de personas sobre otro grupo de personas eh, según criterios raciales. En qué pues eh, el término apartheid se acuña por primera vez pues se eh, ha aplicado al caso sudafricano y bueno, en qué legislaciones internacionales o dónde está recogido pues este o tipificado este este crimen de apartheid. Sí, como tú dices, es un término que surgió de, para el caso sudafricano y de hecho eh, la traducción literal quiere decir separación, en, en lengua africana. Y, y sí, es verdad que toda la legislación que se fue creando a partir de Naciones Unidas eh, relativa a la apartheid se refería específicamente al caso sudafricano, que es un caso que como todos sabemos ya desde los años 90 no existe más. Eh, por suerte este sistema ya no no existe en Sudáfrica. Pero, eh, si bien decíamos que toda la legislación está creada para el caso sudafricano, en concreto hay, un, hay una convención de Naciones Unidas del año 1973 creada para reprimir y castigar a los responsables de cometer este crimen. Pero una vez que el, el sistema en Sudáfrica cayó, sigue habiendo nueva legislación internacional que sigue estableciendo que se trata de del apartheid, es un crimen de lesa humanidad, que es una de las formas de discriminaciones raciales más graves Y eh, esto lo podemos ver, por ejemplo, en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional del año 1998, donde se vuelve a decir que la apartheid es un crimen de lesa humanidad. Como decíamos, son los crímenes más graves eh, que violan a los, a los derechos humanos. Uh -huh. eh, cuando a la hora de estudiar pues eh, si el, eh, el régimen eh, israelí se le puede calificar como régimen de apartheid me imagino que se to que tomaréis en referencia pues como referencia a la experiencia sudafricana y con qué os habéis encontrado pues eh, bueno cuáles son a la hora de hablar de cosas prácticas las leyes eh, pues dentro de o las prácticas de israel o dentro del propio sistema legal israelí que nos lleven a concluir que que nos encontramos a, ante un régimen de apartheid? Bueno, ahí lamentablemente hay muchísimos ejemplos que, que sí que, que llevan a la, a la conclusión de que de que el caso de Israel es bastante similar al de Sudáfrica y tenemos, hay un montón de ejemplos que se aplican algunos dentro del Estado de Israel, es decir que de alguna manera o directamente perjudican a la población palestina que, que reside en Israel que es más o menos el 20% de la población y toda una serie de prácticas y políticas que afectan a los palestinos que viven en los territorios ocupados, por ejemplo eh, una, un ejemplo muy claro es que en el Estado de Israel se considera que son, que son niños es decir que son menores de edad las personas menores de 18 años en cambio de acuerdo a la legislación de Israel en los territorios ocupados son menores de edad los menores de 16 años con lo cual aquí vemos una discriminación clarísima, o sea en, en los territorios ocupados son niños los menores de 16 años En Israel son niños y los menores 18. Otro ejemplo es, por ejemplo, todas las políticas que hay de acceso a la tierra, que favorecen claramente a la población israelí, que es la que tiene el control y el acceso a la tierra, y que excluye totalmente a la población palestina. Otro ejemplo puede ser en cuanto a la, al acceso a la vivienda, a la educación, a la salud. Otro ejemplo son las políticas de, de, eh, establecidas por el gobierno de Israel de demolición de casas que tienen claramente un contenido de castigo colectivo y un y un, una, una forma punitiva de, de implementarse que solamente se aplican para palestinos y no para eh, personas de origen judío en Israel eso en Israel, por ejemplo los territorios ocupados, eh, las órdenes militares que son unas, la legislación que se aplica por Israel, eh, por Israel a, los, a los palestinos son también claramente discriminatorias porque por ejemplo limitan el acceso al agua, el acceso a en, en el caso de tener, tener que parte en un juicio, en un proceso, no, no hay acceso a abogados, a una a una defensa justa, todos los, los conflictos y los problemas que puedan surgir en los territorios ocupados son dirimidos, son resueltos por tribunales militares y no por tribunales civiles, mientras que los colonos están sometidos a un régimen totalmente diferenciado y vemos que será da una, una paradoja tan grande como que en el mismo territorio los colonos tienen una legislación opcional una forma de vivir, unas infraestructuras que es totalmente diferente a la que tienen los palestinos, que no tienen acceso a ningún tipo de recursos. Y también se da una, un, un ejemplo que es muy muy grave, de, que muestra con la situación que vive el pueblo palestino, es algo que no ocurrió ni siquiera en Sudáfrica, que es el apartheid de las carreteras. En los territorios ocupados, en, concretamente en Cisjordania, hay todo un sistema de carreteras que es de uso exclusivo para los colonos, al cual no tienen acceso los palestinos, que tienen otro sistema de carreteras. O sea que esto es algo muy grave, muy demostrativo de lo que está ocurriendo así, que ni siquiera ha sido en el caso sudafricano. Vemos toda una serie de sistema legal Que se aplica de una u otra manera Según pues sea población judía o árabe En los territorios del 48 En el actual Israel Y, y que también pues, Se aplica de manera discriminatoria A los palestinos de, de, de Cisjordania Pero incluso entre los propios palestinos Según claro la población palestina Está dividida pues en distintos estatus Por decirlo de alguna manera Ya sean de los territorios de la autoridad palestina De los territorios del 48 de la propia Gaza, incluso entre los eh, palestinos de distintas zonas hay diferencias legales, diferencias de circulación, etcétera, ¿no? Exacto, sí. Eh, por eso en, en lo, lo que se dice es que todo este sistema afecta no solamente a los eh, árabes o, eh, per, o personas de origen palestino que permanecieron en los territorios del 1948, al que era el Estado de Israel, sino que también es, están afectados por toda esta legislación los habitantes de Cisjordania que sigue siendo territorio ocupado de Gaza que aunque Israel diga que no es territorio bajo ocupación porque desde el año 2005 cuando se aplicó el plan de desconexión, ya Israel no es responsable de lo que allí ocurra vemos que esto no es cierto porque de facto Israel sigue controlando como pudimos ver lo que ocurrió hace un tiempo con la fratilla de la libertad cuando intentó llegar a Gaza vemos que de facto sigue siendo un territorio ocupado controlado por Israel y también toda esta legislación eh, afecta a los refugiados palestinos, es decir, todas las personas que tuvieron que huir de, del territorio con, con la guerra de 1948 y que a causa de toda esta legislación no pueden regresar a su tierra, a su lugar, a su propiedad, a su casa. Entonces vemos que toda esta legislación afecta de manera como tú decías, de diferentes maneras, para toda la población porque se las niega. El derecho a una nacionalidad, el derecho a la propiedad, el derecho a la tierra, el derecho a circular. Por ejemplo, una persona que tiene que vive en Cisjordania no puede llegar a Gaza o tiene gravísimas dificultades para llegar a Jerusalén. Con lo cual eh, vemos que el grado de violaciones y el nivel de violaciones es altísimo. Si sí, con, eh, con la legislación inter internacional, el derecho internacional en la mano se puede llegar a concluir pues, que, que Israel está aplicando un régimen de apartheid una segregación pues, eh, pues, eh, por motivos eh, étnicos, religiosos o como lo queramos ver eh, ¿se puede aplicar también esa misma legislación internacional para sancionar a Israel? ¿Habría posibilidades legales y si no se hace, por qué, por qué no se hace? Sí, eh, yo creo que los instrumentos jurídicos, el derecho lo tenemos, lo que no falta es voluntad política, o sea, todo este sistema internacional depende en definitiva de la voluntad de los estados, muchas veces hablamos de Naciones Unidas, uy que Naciones Unidas no, no hace esto, no hace lo otro, pero realmente eh, los que deciden lo que hace o deja de hacer Naciones Unidas, son los estados que son los que deciden. Y bueno, y lamentablemente vemos que muchas iniciativas son bloqueadas por las grandes potencias que tienen alianzas con Israel y que no están dispuestos a, eh, a sancionar a Israel por lo, que, por lo que está haciendo. Pero yo creo que en este sentido eh, muchos otros países eh, también son cómplices, pero por no decir nada, un, un silencio cómplice que, que permite que Israel viva por encima de, del sistema internacional, por encima de las leyes que como Estado soberano se obligó a cumplir. en eh, Israel ratificó los tratados más importantes de derechos humanos, eh, también es responsable de cumplir normas del derecho internacional humanitario. Yo creo que ahora es hora de que los Estados tomen... El, la, la posición y el lugar que tiene que, que ocupar y exigir a Israel que cumpla con sus responsabilidades y con sus obligaciones. Y en este sentido yo creo que también es importante el papel de la sociedad civil que tiene que exigirle a sus gobiernos que, que tome postura, que no siga manteniendo este silencio cómplice que se ha mantenido en los últimos años con Israel. Sí, Luciana, buenas tardes. Recientemente hemos podido comprobar cómo está previsto que en Israel se lleve a cabo una reforma legal, eh, según la cual, bueno, ¿será necesario realizar un juramento de... Pues eso de, de fidelidad al Estado judío, que supone una, una reforma legal y un, y un cambio de normativa que, que, sin duda, resulta bastante lesivo para los derechos, especialmente de la población árabe de Israel. Podemos considerar también que esta, que esta reforma legal prevista incide un poco más en, en la política de Parge y se puede meter también dentro de esta dinámica de Pargey. Sí yo diría que sí, porque justamente uno de los de los eh, órganos de vigilancia creo que es el el comité de derechos económicos sociales y culturales justamente l la atención sobre este punto sin hablar específicamente de esta legislación a la que te refieres eh lo que señaló es que el excesivo acento que pone Israel en que se trata de un estado judío lo que está haciendo es eh, a, a, a implementar una política que en todos los sentidos es claramente discriminatoria para la minor no solo para la minoría árabe palestina, sino para otras minorías, como puede ser minorías uh -huh. cristianas, con lo cual sí es un ejemplo más de que eh de que Israel es un estado que es, como hay muy pocos en en el en la, en las sociedades en el comunidad internacional en este momento, donde eh el la nacionalidad, eh la ciudadanía y toda una serie de de derechos está vinculado con el hecho de ser judío, Y no con el hecho de residir o de haber nacido en, en, estos, en los territorios palestinos y esto claramente es discriminatorio no no puede ser no puede existir a esta altura de la, de la historia y de la evolución de la humanidad tipo de legislación que separan a las personas de acuerdo a la religión que practiquen o la raza a la raza que tengan uh -huh. No sé si existen otros ejemplos de legislaciones en el mundo, pues hablamos antes del caso sudafricano, en ese caso pues los motivos eh, de, de segregar a una parte de la población eran motivos raciales, en el caso de Israel pues eh, quizás sean unos componentes pues más eh, étnicos, religiosos no sé si existen otros ejemplos en el mundo pues de, de sistemas legales que, que segregan a una parte de la población en en función de, de, su, de sus creencias religiosas. ¿o? Eh, yo creo que lamentablemente en muchísimos países en el mundo hay legislación que es discriminatoria y eh, con relación a los extranjeros o con relación a minorías podemos hablar de caso el caso gitano yo creo que lamentablemente los ejemplos son muchos lo que sí que es único en este caso yo creo tanto en el caso de sudáfrica como en, podría ser ahora en el caso de israel es que se trata de un sistema o sea no son casos aislados o situaciones particulares sino que es un sistema y que busca oprimir y mantener esa dominación de un grupo sobre otro en el caso sudafricano claramente el centro El sentido último de, de, de este sistema era beneficiarse de la fuerza del trabajo de la población negra. No solamente buscaba su eliminación, sino que buscaba beneficiarse y, y someterlas a condiciones de trabajo, de explotación, para beneficiarse. En el caso de Israel, eh, yo creo que el, el objetivo final es otro. Creo que es buscar disminuir la población de origen palestino para que sea un Estado con un porcentaje mucho más alto de población judía, con lo cual toda la política está incriminada a eso, por eso creo que es algo mucho más amplio que una ley o una práctica racista o discriminatoria, sino que es un sistema eh, mucho más amplio. Sí, desde desde bueno desde los sectores que, que estamos concienciados con la causa palestina en muchas ocasiones pues nos planteamos bast con bastante escepticismo eh, el hecho de, de poder utilizar los instrumentos legales para, para poder acabar con, con este régimen porque bueno las, las pruebas hasta ahora nos han, nos han demostrado que, que poco efectiva ha sido la ley eh, a la hora de defender los derechos de, de la población palestina sin embargo eh, bueno no sé lo que opinarás tú como se experta en leyes acerca de, de la utilidad de, de, las, de las leyes y de la posibilidad de que, de que a nivel diplomático pueda haber una iniciativa eh, de tipo legal eh, que sea verdaderamente efectiva o no, pero bueno, por ejemplo, pudimos ver hace dos semanas como un diplomático israelí tuvo que suspender un viaje que tenía previsto para España por, ante el miedo de que, solo por poner los pies en España pudiera ser, pudiera ser enjuiciado por crímenes pues contra la humanidad y de hecho también Israel protestó formalmente ante, ante Londres la semana pasada también por, por la ley de justicia universal. ¿Crees que, ¿crees que la legalidad internacional puede, puede aportarnos realmente algo efectivo en la lucha contra el régimen israelí? Yo creo que sí, de hecho bueno, el ejemplo que has dado es una prueba de que, de que bueno, hay, en gran parte gracias a la, a la movilización de la sociedad civil hay iniciativas para eh, juzgar y de acuerdo a la aplicación del, del principio de jurisdicción universal eh, de juzgar a responsables de cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Hay varios ejemplos en varios, en varios eh, países europeos y que una autoridad israelí se lo piense dos veces antes de subirse a un avión o que tenga que volverse en medio de un viaje porque sabe que, tiene un, que hay posibilidades de que lo detengan, yo creo que es un avance. En ese sentido, yo creo que estamos caminando y avanzando y hay, y, y hay una mejora. Por otro lado, también hay otros países que han cambiado su legislación en cuanto a la, a la venta de armas hacia Israel. Con lo cual yo creo que, que sí que se está avanzando. Lo importante es eh, lo que decíamos antes, que haya voluntad política. Mientras no haya voluntad política, no haya interés en utilizar las armas que da el derecho, por más perfecta, entre comillas, que sea la legislación, mmm, no nos sirve, ¿no? Porque todos estos mecanismos se activan gracias a que hay un impulso de personas por detrás. Pero por eso insisto en que es muy importante seguir en esta línea de la sociedad civil porque eh, creo que hay que informar, que la gente sepa qué es lo que está pasando, que, que en este caso no estamos hablando ni de ser eh, anti-judío o pro-palestino, sino que lo que pedimos es que se cumplan las normas de derechos humanos, que realmente todas las personas sean exactamente iguales ante la ley, que esto es lo que debería ser en Israel y en cualquier lugar del mundo. Yo creo que en eso tenemos que insistir y... Mira poco, yo creo que se van a ir viendo los resultados. No sé en cuánto tiempo veremos resultados concretos. Pero, pero creo que vamos en el buen camino en ese sentido eh, Luciana hablábamos eh, estamos tomando constantemente como referencia el caso de Sudáfrica y ahí pues bueno algo uno de los elementos que contribuyó de manera muy importante a acabar con el régimen de apartheid fue pues el boicot internacional que pues bueno como suele ocurrir eh, boicot impulsado desde los sectores pues eh, más eh, activistas y que al final pues es secundado pues eh, por incluso por, por estados ¿no? que eh, es que en el en el caso pues eh israelí eh pues la campaña internacional de boicot eh pues eh, está concentrando resultados puede llegar en un momento pues a colapsar el, eh, a israel y que como ocurrió en el caso sudafricano pues eh, eh, pues eh, finalmente se acabe con este régimen de apartheid crees que desde el punto de vista pues eh, legal es, eh, pues eh, la campaña para hate aparte de ser legítima es también eh, legal desde el punto de vista pues de la legislación internacional y qué, qué opinas un poco sobre esto este Sí, eh, sí como tú dices, eh, en, el, en el caso sudafricano, el programa de acción que hubo contra la pareja fue, fue muy, muy importante porque lo que hizo fue unificar eh, un montón de actividades que tal vez se estaban haciendo de manera dispersa y eh, juntarlas en un programa. ¿no? En ese momento se llegó a la conclusión de que, de que si este sistema... Eh, racista seguía en pie y seguía funcionando era porque tenía gozaba de protección y de la colaboración de un montón de aliados de, de otros estados que, que colaboraban para que esto siguiera manteniéndose así. Con lo cual se llegó a la conclusión de que la única manera de acabar con este régimen era eh, aislarlo entonces sí que se se, hicieron, se prepararon una serie de iniciativas que afectaban no solamente a los gobiernos sino a las empresas a los sindicatos iglesias a la sociedad civil y creo que muchas de las cosas que que en el caso sudafricano fueron efectivas se pueden volver a volver a aplicar eh, para el caso de israel Eh, lo primero que hay que hacer es, es dejar de vender armas a Israel Y dejar de comprar armas a Israel Esto es, está clarísimo y creo que no supone ningún debate ético ni, ni a nadie le puede suscitar ninguna duda A partir de eso sí que tenemos un montón de otras cosas que se pueden hacer eh, La gente tiene que ser responsable también de qué tipos de productos consume No puede estar consumiendo o comprando productos que fueron hechos en los territorios ocupados O, o en base a los recursos naturales que son de la... De la la población palestina que se están explotando sin su consentimiento. Eh, yo creo que sí que hay un montón de cosas que, que se pueden copiar del modelo sudafricano y que deberían aplicarse y ser efectivas en el caso de Israel. Y después otra cosa clarísima es que hay un acuerdo de asociación eh, entre la Unión Europea y Israel que le da acuerdo, acuerdos eh, arancelarios preferenciales para El, el intercambio de mercaderías esto no se puede seguir aplicando. Hay un artículo en este acuerdo que dice que, que la, la llamada cláusula de derechos humanos que establece que se puede suspender eh, estas condiciones preferenciales eh, si no se respetan plenamente los derechos humanos. O sea tenemos ya un instrumento que clarísimamente establece la posibilidad de suspenderlo si no se cumplen lo, con los derechos humanos. y esto está pasando cada día y no se hace con lo cual Eh, tenemos que apropiarnos de todos estos mecanismos, los que son propios del caso de Israel, como puede ser este acuerdo de asociación, como también todas las enseñanzas que, no, que nos dejó el caso sudafricano para, para seguir trabajando en esta línea, de desinversión, sanción y boicot pues efectivamente si a pesar de que las herramientas legales eh, a nivel de derecho internacional existen para pues para eh, combatir esta legislación eh, segregacionista de israel eh, no si a pesar de que existen no funcionan o no se aplican por una falta de voluntad política pues tendrán que ser las sociedades civiles las que de alguna manera intenten presionar para que se aísle a israel en tanto en cuanto no cumpla esta ley la gente internacional, ¿no? Sí, claro que sí, yo creo que a, ver, a lo largo de la historia estar, tenemos todos los ejemplos que muestran que los que han impulsado los verdaderos cambios, las verdaderas reformas y las revoluciones han sido la sociedad civil, no los gobiernos Eh, lo que el, digamos, la gente que se mueve en un circuito de poder no tiene necesidad de cambiar nada, están bien o sea, yo creo que es la sociedad civil la que tiene que exigir estos cambios y, y hay que seguir haciéndolo, eh, aunque sea incómodo para los gobiernos tomar ciertas posturas diplomáticas eh, no se puede seguir permitiendo que haya un Estado que se maneje por encima de los estándares mínimos que todos los Estados tienen que, que cumplir Pues eh, Luciana, muchas gracias por habernos ilustrado sobre estos temas Creo que ahora pues eh, podemos hablar con, con más conocimiento de causa Cuando lo hacemos pues, quizás a veces con cierta ligereza Al hablar de términos como apartheid Pues eh, que, que no es eh, exagerado el hacerlo No, no para sí. nada, muchas gracias a ustedes por... Por la invitación a participar en vuestro programa Pues nada, hasta cuando quieras eh, Aquí tienes a tu disposición Los micrófonos de Winti Bueno, muchas <risa> gracias es que bien, está, cor, bien, y hasta Buenas tardes tarde. Agur Agur فنّي حبي فنّي لغاتي آه آه حرق الدم إشي بحرق الدم حرقت قلبي قلب أحمد غير اللي في جوفك بالحرق الجسمي في جوف جسمي قضني أجيال وأحلام بتتحقق حتى برسمي بس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 Eh, vendemos Erral no se ha utilizado para eso Hipocrisí stop Erralgo estatuarí sostengo Gueya Goríquez gogo eta interesgarria guen ostean ba, irratza joaren azken zampari heldu behar diogu boikota talean bai ala da zorionez mm, azte honetan berriz ere beste berri honbat eman behar dugu boikotaren inguruan eta bueno, luzianak esan duen bezala ba, boikotaren maitza positiboak lortzen ari gara Bueno, comunicado de Adala, Nueva York victoria para el boicot África Israel Investments suspende la construcción de asentamientos África Israel, la empresa insignia del multimillonario israelí Lev Leviev ha anunciado esta semana que ya no participa en proyectos en asentamientos israelíes y que no tiene planes para llevar a cabo actividades relacionadas con los asentamientos en el futuro África e Israel ha negado posteriormente que se tratase de una decisión política. Sin embargo, en los últimos años numerosas organizaciones, empresas, gobiernos y personalidades han presionado y endurecido sus relaciones con la BVI y sus empresas por su participación en la construcción de asentamientos y otras violaciones de los derechos humanos en respuesta a una campaña de boicot iniciada por Adala Nueva York. La coalición israelí de mujeres por la paz igualó el lunes que en una carta formal a la coalición África-Israel e declaraba que ni la compañía ni ninguna de sus filiales y otras empresas controladas por aquella no están actualmente involucradas ni tienen planes de participación futura en el desarrollo, construcción o creación de bienes raíces en los asentamientos de Cisjordania. En posteriores artículos aparecidos el lunes en medios de comunicación israelíes, África, israelí, y África e Israel sostuvo que la declaración era una descripción de los negocios de hoy y que África y Israel construye para todos los públicos en Israel y no se mete en política. Vaya jeta. eta bukatzeko ba liburu baten aurkezpenaren berri eman berdu zuegu. Uela 3 aste izan genuen e, Gintifaderen mikrofonoetan Alberto Pradilla, kazetaria, beste zenbait komunikabideren artean, ba, gara egunkarian argitaratzen ditu bere artikuluak. Hori bat, e, ba, Palestinaren inguruan. Izan ere, ba, hilabeteak eman ditu palestinan hey, hey, hey, datorren hastean aurkeztuko duen liburua lanzen hey, hey, hey, el judio errado de Alberto Pradilla aurkest izango da, hain zuzen ere azaroaren bederatzean e, iruñan eta lase kontatzen diguten e, reseña baten liburuaren inguruan Alberto Arcex, Iñatuta. El judío errado de Alberto Pradilla. Alberto se ha pasado meses en Israel. Sí, en Israel. Y, en la, por... y la portada de su libro, por cierto, es antológica. Es difícil re reflejar en palabras la fotografía que, que da da portada este libro, eh, un eh, colono de barbas, largas barbas peliderrojas, vestido de negro con un, con un M16 colgado al hombro y tocando la guitarra, eh, abrazado a un soldado con también un subfusil de asalto, eh, utilizándolo a modo de guitarra, increíble la fotografía, espectacular. Nos dice que Alberto Pradilla ha visitado colonias, ha entrevistado a rabinos judíos que juegan a ser soldados, a paramilitares israelí, israelíes peores aunque los soldados, a políticos judíos israelíes que dirigen su país de soldados y a gente de la calle en un país que sin, si diseñase un, un uniforme vestiría camisa parda... El resultado es El judío errado, un libro que explica con humor la paranoia secu securitaria y la bipolaridad de una sociedad colonial a la que desde Europa se disfraza de lo que no es, de democracia. Este libro es absolutamente recomendable. Pocos periodistas deciden adentrarse con todas sus consecuencias en el lado israelí de la frontera para conocer a los responsables de la ocupación. Se retratan solos. Solo hay que dejarles hablar. Y, cuando, ...y en cuanto Israel habla... ...se quita la careta... ...y Alberto lo ha conseguido... ...en este libro... ...una muestra... ...un pequeño fragmento... De, ...del libro... ...personalmente nunca he... ...padecido antisemitismo... ...pero claro claro que está subiendo. Cada vez que ocurre algo con Israel, se desata el odio contra los judíos. Me aseguraba Verónica mapdal la colona religiosa a quien visité en el asentamiento de Ofra en verano del 2010. Conseguir que un judío sea antisemita por el hecho de cuestionar la ocupación de los territorios palestinos o las guerras provocadas por Israel, constituye una innegable victoria ideológica, porque otorga a los sionistas, y sólo a los sionistas, la capacidad de condenar como antisemita a cualquiera que se su ...y políticas coloniales. De este modo se silencian voces como las del rabino Hirsch... ...al que ya me he referido anteriormente... ...y que a pesar de su vestimenta tradicional... ...que lo delata como judío... ...me aseguró que nunca se había sentido víctima de antisemitismo. O la de Mark Edelman, el último superviviente del levantamiento del gueto de Varsovia, que siempre se negó a emigrar a Israel, mantuvo posturas favorables al pueblo palestino y que hasta su muerte fue vetado por el Estado hebreo en las conmemoraciones sobre la revuelta que él mismo dirigió. es una pequeña muestra de lo que se puede contar en el interior del de judío errado que se presentará el próximo 9 de noviembre en Iruña de Alberto Pradilla seguramente pues tendremos la oportunidad de contar con él en breve en los micrófonos de Wintifad Soñé con la boda de la infancia, soñé con dos ojos enormes, soñé con la chica de la trenza, soñé con un olivo que no se vende por unas pocas piastras, soñé con las imposibles murallas de tu historia, soñé con el aroma de los almendros prendiendo la tristeza de los largos nocturnos, soñé con mi familia y el brazo de mi hermana ciñéndome un cinto de heroísmo. Soñé con una noche de verano, con unos textos de higos. Soñé mucho, muchísimo. Perdóname por ello. Mamut Darwiz Gauze izan daena gaurkos Zeugaur e, izan dugula gogoetarako aukera Eta, bueno, bakizo, e, gaur sortzi Bazita bat daukazuela, guintifadarekin Ala bediz, eh, intastaz, zirrati, libren, bitartez a oro euro daukazu entzungai hirub bikoitza herria.hork webgunean <sonen> data orren astera arte beraz aio gabur <sonen>